Todos sabemos que en Venezuela no se cultiva el trigo. Por lo tanto, toda la harina que se requiere para hacer el pan tiene que venir importada. Y hoy en día, esta materia prima sola la trae el sector público. Por lo tanto, es que si no hay harina, es porque ellos simple y llanamente no la han traído. Así que cuando a mí me hablan de la guerra del pan, pues la guerra viene de, de parte del sector gubernamental. La cantidad de toneladas de harina de trigo que ha llegado ha sido insuficiente y además se distribuye de forma ineficiente porque no atiende a las necesidades de la población, sino a un esquema de distribución del mismo que ha establecido el sector público y la verdad que esa no es la manera para atender las necesidades alimentarias de la población. En este momento nos falta la harina de trigo, mañana nos faltará el azúcar, la harina de maíz está altamente racionada y así sucesivamente.